Mario Lizón viene a consumir turno, en segunda Juan Rivera tiene su kilométrico de Popper Mate, anota todas tus carreras, en primera está de corredor Eliezer Alfonso, Magallanes atacando aquí en el inning número dos a Máximo Nelson. El envío, va un batazo largo al center rey, la bola en lo más profundo, salta Orlando, y... ¡Allá llevar el cuadrangular de Super Mario Lizón, por lo más profundo del Center Ray Magallanes se va arriba tres carreras por una bueno por eso están en la nota Mario Lizón, acá la sacó por allá entre Ray Center Orlando dio un salto y pensó que la tenía tres bolas dos strike dos out Johnny Montoya ante Pablo Sandoval. Preparado el pitcher. Se va el corredor. El envío. Va un batazo largo por la derecha. A llevar Robert Pérez. Se va, se va, se va, se va, se va. cuadrangular de Sandoval por lo más profundo del jardín derecho te dije que se estaba ajustando García pero qué clase de turno el de Pablo Sandoval frente a Montoya al principio parecía indefenso abanicó la recta de Montoya pero después comenzó a trabajar su turno, a luchar su turno y termina depositándolo en las gradas del Rayfield right field para darle tres más en este inning en el Magallanes